¿Piensa usted que para criar buenos hijos es preciso usar de todo el rigor de que usted es capaz? ¿Ha pensado alguna vez en aflojar la atención y tratar de divertirse más con sus hijos? Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah continúa su paréntesis de nuestra serie actual, Conociones Bíblicas sobre la Crianza de los Hijos. Escuche mientras el Dr. Jeremiah introduce la conclusión de su mensaje, Cinco maneras para que un padre ame a su familia. Con ustedes, el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Esta es la segunda parte del mensaje Cinco maneras para que un padre ame a su familia. Y con esta parte concluiremos nuestro paréntesis especial en celebración del Día del Padre. Volveremos el día de mañana a la serie actual de lecciones. Antes de pasar a la continuación de esta lección... Quiero recordarle que tenemos muchos otros recursos en cuanto a la crianza de hijos, padres, madres o la familia. Tenemos diferentes series de mensaje y para muchas de estas series también tenemos el libro con todos los mensajes, la guía de estudio correspondiente y las grabaciones de todos los mensajes en discos compactos. Visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, llámenos por teléfono, envíenos un email. o una carta por correo regular para recibir toda la información necesaria sobre todos estos recursos disponibles y cómo ordenarlos. Bien, volvamos a nuestra lección para concluir el mensaje Cinco maneras para que un padre ame a su familia. Mejor hallar rollos de papel higiénico en el maletero del coche de la hija que paquetes de cerveza o de alguna otra cosa que se pudiera hallar. Ahora bien, les cuento esto porque pienso que una de las cosas que podemos hacer, padres, que probablemente ayudaría a nuestros hijos más que cualquier otra cosa, es simplemente aflojar un poco la atención, tener más diversión con ellos. Si tuviera que volver a hacerlo, pienso que procuraría tener más diversión con mis hijos de la que tuve, porque todo pasa muy rápido. Usted piensa, pues bien, cuando vayan a la universidad, escuché, los días de bachillerato son los mejores. Todos le tienen pánico a los años del bachillerato. Usted tendrá más diversión con sus hijos cuando estén en esa etapa de lo que nunca tendrá. Recuerdo haber leído esto que brota de un beisbolista notorio llamado Harmon Kilbrio. Él dice, mi padre solía jugar con mi hermano y yo en nuestro patio. Y mamá salía y nos decía, ¡están arruinando la hierba! Y papá respondía, mujer, no estamos criando hierba, estamos criando muchachos. Buen punto. Amamos a nuestros hijos respondiendo a su necesidad, restringiendo su iniquidad. Respetando su humanidad. Y número cuatro, reconociendo su individualidad. Permítame decirle algo que pienso que es realmente especial en la Biblia. Es un capítulo que nadie jamás estudia y que nadie nunca lee. No pienso que haya oído alguna vez a alguien predicar sobre este pasaje. Apenas lo mencionan. Se trata del capítulo 49 de Génesis. ¿Sabe usted lo que dice? Tiene más de 30 versículos. Todo el capítulo es simplemente el registro de la bendición de Jacob para sus hijos. Jacob no pronuncia una bendición genérica y general. Tiene algo especial para cada individuo de su familia. El capítulo 49 de Génesis es un gran capítulo porque es un capítulo de bendición. Y quiero decirles algo. Usted habrá oído historias de horror de padres que les preguntan a sus hijos, ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? O oh, ¿por qué no puede ser como tu hermana? Por supuesto, la respuesta a eso es que no pueden serlo porque no son ese hermano o hermana. Dios ha creado a cada uno de nuestros hijos de manera singular. Cada uno de mis nietos, cada uno tiene su propia peculiaridad individual. Una de las grandes cosas en eso de criar hijos es en realidad hacer un estudio decidido de cada hijo. Trate de hallar cómo son. La Biblia dice que si criamos a nuestros hijos en el camino del Señor, cuando sean mayores no se apartarán de él. Perdemos lo que está en medio de ese versículo porque nos dejamos atrapar por la última parte del mismo. La parte de en medio de ese versículo dice que usted y yo podemos aprender el camino de nuestros hijos. Cada uno de ellos tiene su propia manera porque cada uno es único. Algunos de ellos son atletas y otros son músicos. Algunos de ellos gustan de tantas cosas diferentes. Y lo más grande que podemos hacer es amarlos, cultivarlos, formarlos, conocerlos y prepararlos para que salgan a este ancho mundo como individuos únicos, bendecidos de Dios e incluso, tal vez más importante, bendecidos de Dios. por sus padres. Hace años, un libro en cuanto a negocios llegó a ocupar un lugar entre los cinco mejores en todas las listas, escrito por Marcus Buckingham. La mayoría de los que están en el mundo de los negocios probablemente lo han leído. Se titula Ahora descubre tu punto fuerte. Esa frase se convirtió en en una especie de eslogan entre todos nosotros, incluso en la iglesia, debido a algunas de las cosas que él señala. Voy a ayudarle a entender lo que está en el libro simplemente leyendo un par de párrafos. Dice, la humanidad por siglos ha perseguido su obsesión con las faltas y el fracaso. Los médicos han estudiado la enfermedad para aprender en cuanto a la salud. Los psicólogos han investigado la tristeza para aprender sobre la alegría. Los terapistas han buscado las causas del divorcio para aprender en cuanto a un matrimonio feliz. Y en las escuelas y lugares de trabajo por todo el mundo, a cada uno se nos ha alimentado a identificar, a analizar y corregir nuestros puntos débiles a fin de que podamos ser fuertes. También dice, este consejo tiene buena intención, pero es erróneo. Las faltas y los fracasos merecen nuestro estudio, pero... revelan muy poco en cuanto a nuestros puntos fuertes. Los puntos fuertes tienen sus propios patrones. Para sobresalir y hallar satisfacción duradera, tienes que aprender tus patrones únicos. Necesitas llegar a ser experto en hallar, describir, aplicar, practicar y refinar tus puntos fuertes. Así que cambia tu enfoque. Suspende cualquiera que sea el interés que puedas tener en la debilidad y más bien... Explota los detalles intrincados de tus puntos fuertes. Uno de los mejores dones que podemos dar a nuestros hijos es ayudarles a descubrir sus puntos fuertes, a descubrir sus dones, a descubrir sus talentos y entonces celebrar por lo que son y ayudarles a llegar a ser todo lo que quieran ser. Tengo que incluir un par de relatos de deportes en el Día del Padre. Pistol Pit Maverick fue beisbolista universitario de la Universidad Estatal de Luisiana, en donde su padre era el entrenador. Llegó a ser el anotador más prolífico en la historia del baloncesto universitario. Teniendo a su padre como entrenador, llegó a ser el mejor jugador del año en todos los Estados Unidos y en la universidad por tres años. Pero la adquisición de destrezas extraordinarias en el básquetbol no fue el mayor legado que recibió de su padre. Más importante, Es que recibió el carácter de su padre, la ética de trabajo de su padre, la disciplina de su padre y todas las virtudes que dirigieron al joven Pete en la dirección correcta. Años más tarde, cuando Pete Maverick estaba a punto de ser incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto en Springfield, Massachusetts, escribió en su autobiografía sobre el sueño de su padre para su vida. Su padre había tenido un sueño para su vida. Durante sus días en la universidad, le dijo a su padre que si alguna vez llegaba al salón de la fama del baloncesto, rechazaría el premio y diría que se lo estaban dando a la persona equivocada. Denle el premio, mi papá, le decía a su padre que diría, porque no hay manera en el mundo en que yo merezca este honor antes que él. Y mientras Pete Maverick estaba en la plataforma junto a Rick Barry y Walt Fraser y otros grandes jugadores de la liga, Solo podía reflexionar en los recuerdos que su padre le dio debido a incontables horas de devoción. En ese momento, su padre, Press Maverick, estaba en cama con cáncer y no pudo asistir a la ceremonia por la que había trabajado con su hijo por tantos años. En efecto, en cuestión de semanas, el padre había muerto. Cuando se llamó a Pete Maverick, apropiadamente también se mencionó el nombre de su padre cuando pasó a dar su discurso Recordó la dedicación de su padre para ayudarle a llegar a ser lo mejor que podía hacer. Más tarde, en su libro escribió, «Al mirar en retrospectiva ahora, siento como que comprendo mi herencia. Papá me dio algo hermoso y precioso, y siempre estaré en deuda con él. Me dio su vida, llena de instrucción y estímulo. Me dio esperanza en situaciones sin esperanza y risa frente a circunstancias lúgubres». Papá me dio un ejemplo de disciplina sin igual, de dedicación sin par. Me dio el privilegio de ver una fe que no titubeaba cuando la oscuridad de la vida y la muerte lo rodeaba, pero más que cualquier otra cosa. Mi padre llegó a ser un símbolo de lo que el amor y la compasión pueden hacer en la vida de cualquier individuo. Me alegro de aceptar ese amor como heredero de un sueño. No tenemos manera de saber el poder que Dios ha puesto en nuestras manos para influir en nuestros hijos. Es increíble. No solo debido a lo que decimos, sino primordialmente debido a lo que somos. Ellos nos oyen, pero también nos observan. Y en tanto que somos imperfectos y fallamos y cometemos errores, cuando nos pasamos de la raya y admitimos nuestros fracasos, les enseñamos mucho en cuanto a la vida que ellos nunca aprenderán en ningún otro medio ambiente. Así que mi palabra de ánimo es esta. Debemos entender que amamos a nuestros hijos reconociendo su individualidad, dejándoles libres para que sean las personas que Dios los creó para que sean. Y luego, número cinco, reforzando su identidad. ¿Recuerda usted cuando Jesús fue bautizado y la Biblia dice que hubo una voz del cielo que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia? ¿Qué gran declaración es esa? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No pienso. Que haya algo que podamos hacer por nuestros hijos, especialmente en esta generación en particular, que sea más importante que ser quien los alienta, quien les da una voz de ánimo. Hay un antiguo dicho que solíamos usar con frecuencia en el Día del Padre, que como padres tenemos que dejar de estar siempre sobre nuestros hijos y empezar a estar de su lado. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Obviamente, necesitamos sostenerlos en los bordes de la vida y todas las cosas de las que hemos hablado. Pero más que cualquier otra cosa, lo que nuestros hijos necesitan de sus padres es alguien que esté a su lado y les diga, creo en ti, estoy en tu equipo, yo estaré ahí para ti. En tus momentos importantes puedes contar conmigo, pase lo que pase, yo estaré ahí para ti. En alguna ocasión, en una de esas situaciones que tuvimos en casa, uno de nuestros hijos estaba pasándose de la raya más de lo conveniente. A veces, a veces uno se pregunta si ellos simplemente están tratando de empujarnos hasta que perdamos la paciencia. Así que uno tiene que decir, ya basta. Y recuerdo haber tomado por los hombros aquel retoño y decirle, no me importa lo que digas o lo que hagas, y vaya, que yo estaba furioso, nunca dejaré de quererte. Y lo decía de todo corazón. Ahí es donde estamos. Sin que importe lo que hagan, sin que importe lo que digan, tienen que saber que nunca dejaremos de amarlos. Tal vez no toleramos lo que hacen. Tal vez tengamos que intervenir de alguna manera estratégica e imponer disciplina en sus vidas. Pero una cosa que nunca deben dudar es el amor increíble incondicional de sus padres para ellos cuando están creciendo. Debemos tratar de sorprender a nuestros hijos haciendo las cosas correctas en lugar de andar por todos lados tratando de sorprenderlos cuando hacen algo errado. Tal vez una de las razones por las que hacen cosas malas es porque es la única manera en que pueden captar nuestra atención. Así que quiero animarles a que reforcemos la identidad de nuestros hijos. Seamos una voz de aliento para ellos. En su presencia hagámosles saber que creemos en ellos. En el libro, Seis batallas que todo hombre debe librar y ganar, el escritor relata algo de su propia situación. Esto es lo que dice, cuando niño, solía ponerme los zapatos de papá y trataba de andar con ellos. Estudié su manera de caminar y lo imitaba. Adoraba a mi papá y quería, más que cualquier otra cosa, ser como él. Después de que salí del hogar de mis padres para asistir a la universidad, en gran medida me desconecté de mi papá o oh, Él se desconectó de mí y no estoy seguro de qué describe mejor lo que sucedió. Terminé la universidad, me gradué del seminario, serví como pastor en una iglesia y luego, hace 20 años, me mudé a Oregón. Por los primeros 13 años que viví en Oregón, llamaba a mi papá cada semana o dos. Hace siete años, mi papá, debido a que la salud le estaba fallando, se mudó a vivir con mi familia. Yo lo celebré. Seguro de que nos conectaríamos a un nivel más profundo. Eso nunca sucedió. Más bien, algunos meses más tarde, me llamó a su habitación y me dijo, pienso que deberías saberlo. Tú no eres mi hijo. Sus palabras me golpearon en el estómago como si fueran un porrazo. Papá me dijo eso cada dos semanas, por dos años. Y cada vez dolía. Finalmente acepté someterme a la prueba de ADN que demostró, para gran sorpresa suya, que en efecto, yo era su hijo. Más que cualquier otra cosa, yo quería la afirmación de mi papá. Y sin embargo, cada vez que él me daba su bendición, la retiraba con un comentario denigrante e hiriente. El 29 de diciembre de 2001, llevé a mi papá al hospital y me quedé con él todo el día, percibiendo que pronto moriría. Vestra vez me decía, hijo, te amo. Apreciaba sus palabras, pero... Temía que él las retiraría el día siguiente. Cuando admitieron a mi papá a una habitación a las cuatro de la tarde, lo dejé. Esa noche una enfermera del hospital me llamó. «Tu papá se está muriendo», dijo. El 30 de diciembre a las cinco de la mañana, papá falleció. Mi segundo hijo David y yo estuvimos a su lado con nuestra mano sobre su pecho cuando, a los 87 años de vida, Exhaló su último suspiro. Pensé que era irónico que papá me bendijera y que muriera antes de poder retirar la bendición. Dios debe haber estado sonriendo. No estoy seguro de cómo me sentí en cuanto a papá después de su muerte. Él me había herido tan profundamente y tan a menudo. Tres días después de que él murió, hallé un par de zapatos mientras limpiaba su armario. Recordé cómo me los ponía cuando muchacho... Recordé que caminaba en sus pasos. Y entonces sucedió un milagro. Dios me limpió de todos mis sentimientos malos y los reemplazó con afecto de niño. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No sé con cuántos hombres de mi generación he hablado y que han tenido experiencias similares. No hemos entendido a la generación antes de la nuestra. Esa fue la generación de la Segunda Guerra Mundial. Los padres No sabían cómo expresar su amor. Mi padre nunca abrazaba. Él no era dado a los abrazos. Recuerdo una vez que traté de darle un abrazo y él estiró su brazo para detenerme. Así es como eran ellos. Eso es lo que ellos eran. Mi padre solía ir por todos lados después de que empecé la iglesia en Fort Wayne y les decía a sus amigos que se sentía muy orgulloso de mí. Y entonces ellos me decían, «Tu padre en realidad se siente orgulloso de ti». pero nunca me lo dijo a mí. Así que, si yo quería recibir una voz de aliento, iba a buscar a algunos de los amigos de mi papá para estar con ellos por un tiempo a fin de saber cómo me estaba yendo. ¿Por qué es eso? ¿Saben algo? Después de un tiempo, cuando nos ponemos frenéticos por eso, tenemos simplemente que trazar una línea en la arena y decir, está bien, ya basta, él es mi papá. Él tiene sus puntos débiles tanto como yo tengo los míos. Y entonces celebrarle por todas las cosas buenas que Él hizo y que Él es. Recuerdo cuando llegué a ese lugar después de que mi padre había fallecido. Yo amaba a mi papá. Y saben, con cada día que pasa desde su muerte, recuerdo más y más las buenas cosas y más y más me olvido de las cosas que hubiera querido que Él hubiera hecho. Estoy agradecido por estar en ese lugar en particular en mi vida A estas alturas, puedo decir que amo a mi padre y lo respeto, pero también tengo algunas heridas como lo han oído en este relato y lo que eso ha hecho por mí, espero que lo haga por ustedes. No seré perfecto en esto, pero eso me hizo querer más que cualquier otra cosa no permitir que pase a la próxima generación. No quiero que mis hijos se pregunten si en realidad me siento orgulloso de ellos. Quiero asegurarme de que lo oyen de mí a menudo, y mis hijas también. Y no lo hago todo lo bien que yo quisiera hacerlo, pero estoy haciendo lo mejor porque me doy cuenta de que eso llena una necesidad que tenemos, incluso como hijos adultos, que ninguna otra cosa puede llenar. Un relato más. Su vida no podía haber estado marchando mejor. Y entonces, el teléfono timbró. Era un evangelista que predicaba la palabra con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Era el evangelista más buscado de su denominación. Si uno quería que viniera a predicar en la iglesia, tenía que ponerse en fila y esperar un mínimo de cuatro años. Era un hombre que estaba disfrutando del favor de Dios en su vida y ministerio. Las numerosas invitaciones estaban siempre alejándolo de su familia, pero él y su esposa... Habían acordado una fórmula que funcionaba bien y le permitía pasar tiempo en casa con su esposa y el hijo a quien quería mucho. La fórmula era sencilla. Él salía y predicaba por dos semanas y entonces volvía por dos semanas y luego él volvía a salir por dos semanas. Todo estaba funcionando y Dios estaba bendiciendo. Su matrimonio era fuerte. Al hijo, ya en la adolescencia, le iba bien en los estudios y en el atletismo El ministerio de él estaba disparándose como proyectil. Y entonces, el teléfono timbró. Fue una llamada telefónica muy breve de su esposa. Acababa de tener una más en una serie de discusiones con su hijo de 16 años. Ella le había pedido que hiciera algo, y él le había respondido al instante que no lo iba a hacer. El muchacho, y ya con un metro ochenta, estaba agotándola. La voluntad caprichosa del muchacho estaba empezando a hacerme ya. Así que llamó a su esposo y en una conversación bastante breve le informó de la situación que acababa de tener lugar y entonces simplemente le dijo, «Te necesito». Él respondió que cancelaría las reuniones restantes y volvería a casa de inmediato. Ninguno de ellos sabía que su hijo... Había estado escuchando su conversación desde la habitación vecina. El adolescente sabía que estaba saliéndose de la raya y sentía curiosidad para ver cómo su padre respondería. Pronto lo sabría. Su padre llegó a casa y en pocos días un letrero de se vende estaba en el patio del frente. El padre entonces canceló todas sus reuniones programadas por los próximos cuatro años. y aceptó el pastorado de una iglesia pequeña en otro estado. Por los siguientes dos años, hasta que su hijo se graduó del bachillerato y se fue a la universidad, pastoreó esa iglesia pequeña y se dedicó a ser mentor para su hijo que crecía. Cuando su hijo se marchó a la universidad, él estaba listo para volver a la evangelización, pero en esos pocos años, múltiples cambios habían tenido lugar en su denominación. Muchos de los pastores más viejos se habían jubilado, y habían sido reemplazados por hombres más jóvenes que no estaban familiarizados con su ministerio. Las invitaciones fueron menos frecuentes. Esos años, apartado de la evangelización, le habían costado mucho en términos de su carrera y llamamiento. Francamente, hasta cierto punto, nunca se recuperó. La decisión de volver a casa le había costado un gran precio. Al principio, usted se preguntará si el precio... Fue demasiado alto para este evangelista, pero ¿qué tal si le digo que el nombre de ese hijo era James Dobson? James Dobson es el producto de su padre. James Dobson, padre, el anciano señor Dobson, era un hombre que conocía sus prioridades bíblicas. Sabía que era más importante edificar a su hijo que edificar su ministerio. Dobson padre tenía una esposa maravillosa. Dobson hijo tenía una madre maravillosa. Ella era una mujer consagrada y capaz. Amaba a su esposo y a su hijo y habría hecho cualquier cosa por ellos y lo hizo. Pero por gran mujer como era, sabía que no podía ser mentor para su hijo. eso era algo que solamente su esposo podía hacer y él también lo sabía así que él hizo de tripas corazón se negó a sí mismo dijo que no a las multitudes y a las invitaciones y se fue a casa para hacer el trabajo que solo un hombre puede hacer se fue a casa para ser padre y quiero decirles algo si usted decide hacer eso hallará pruebas Hallará pruebas cada vez que se da la vuelta. Si está en una posición como yo, como pastor, siempre hallará pruebas. Amén. Bien, el día de mañana volveremos a la serie que estamos considerando durante este mes de junio y en la cual... Hemos hecho esta especie de paréntesis para unirnos en la celebración del Día del Padre. El día de mañana empezaremos la consideración de la lección que he titulado «Invierta, sobreviva a su vida». La Palabra de Dios nos dice que hay inversiones de mucha mayor importancia que las que tienen que ver con finanzas, centavos o dinero. Usted no querrá perderse lo que aprenderemos mañana en cuanto a este tema en la serie «Avance». Descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Eso es mañana, aquí en Momento Decisivo. Quiero recordarle que tenemos disponibles para usted un sinnúmero de recursos para ayudarle en su estudio de la Biblia. Estos recursos son excelentes para el estudio personal, es decir, cuando usted se dedica a estudiar la Biblia de manera individual. Pero también son excelentes para el estudio en un grupo pequeño, en una clase de estudio bíblico o alguna clase en su iglesia. Visite nuestro sitio web, llámenos por teléfono o envíenos un email para recibir toda la información que necesita para ordenar estos recursos. Lo veremos a esta misma hora, el día de mañana. Gracias por sintonizar. Momento decisivo.